Y ahora vamos a abrir lugar a una conversación telefónica con el diputado nacional Marcos Cleris. Marcos, buenos días. Luciano, te saluda. ¿Cómo andás? Buenos días. ¿Cómo le van. Bien, Marcos. Acá recorriendo un poco la, la mañana informativa y uno de los temas que sin lugar a dudas está presentes es, eh, es este referido a esta decisión del Gobierno Nacional a través de un decreto de... eh otorgarle esta compensación a las empresas prestadoras del servicio de gas eh, a que recuperen lo perdido por la devaluación y que los usuarios eh, hagan frente a, a esa a esa pérdida eh, pagando una adicional en 24 cotas a partir de, del primero de enero ¿qué tenés para para decirnos al respecto de este de esta decisión de este decreto del gobierno nacional, en primer lugar es decreto eh, es claramente ilegal y es ilegítimo porque es injusto La ciudadanía no tiene por qué pagar los desastres macroeconómicos que lleva adelante el gobierno nacional, pero pone de manifiesto nuevamente cuál es la orientación del gobierno. El gobierno nacional, el presidente Macri, tiene un solo objetivo: que es seguir cuidando a sus amigos y al sector financiero, y en este caso el sector energético, y que el resto de los argentinos tengamos que seguir poniendo el bolsillo. poder compensarles a ellos del desastre que están haciendo. Y también quiero hacer alguna referencia. Vamos a tratar de lugar ese decreto, de derogarlo de incorporarlo en un artículo en el presupuesto o en una sesión especial. Pero también otras cosas que tenemos que hacer es dejar de venderle el gas a Chile, que se nos está vendiendo más barato de lo que después nosotros lo compramos a ellos en el invierno. Y todo eso a costa del subsidio que también los argentinos están pagando por la renta brutal de tarifas hace o sea, que sea inviable la economía familiar, la economía de latina, la economía del comercio, la economía de la industria nacional y eso es el modelo del gobierno nacional, que haya gobernabilidad en cada una de las casas, en cada uno de los comercios, en cada una de las finas, a cambio de darle gobernabilidad a unos pocos del sector financiero, así las cuentas no cierran. Marcos, eh, ¿nos puede profundizar un poco más cómo es esa cuestión de, de que le vendemos más barato a Chile el gas? Teniendo en cuenta que en las últimas semanas dirigentes del oficialismo eh, salieron a, a reconocer como un logro de, de la gestión de que luego de mucho tiempo se le se estaba exportando energía, se exportaba gas a Chile y que y después nosotros lo compramos más caro de lo que vendemos, ¿cómo es esa, esa cuestión? Es así, durante el invierno, la Argentina es un país mucho más industrial que Chile. Sí. Chile tiene 17 millones de habitantes, la Argentina tiene 45 millones de habitantes. De, durante los 90, en un proceso donde la industria nacional no funcionaba y por eso había 25% de desempleo, la Argentina, sus pozos petroleros y gasíferos, exportaba energía a Chile barata. Y así hizo que Chile se llame el milagro chileno. Con claro. energía barata que pagábamos todos los argentinos más cara ellos pudieron desarrollar su proyecto de país. durante los gobierno de Néstor y Cristina no se les faltó más gas a Chile porque la energía argentina era para el desarrollo argentino con lo cual la energía era barata en Argentina para tener mercado interno fuertes para tener industrias competitivas y por supuesto Entre 4 y siete, también la paga la Argentina porque es la inversión que se está haciendo en boca muerta, que estamos pagando todos los argentinos con la tarifa que estamos pagando. Ay, y además de eso, no solo a Chile, también le vamos a vender gas nuevamente a Brasil, barato y Y le vamos a vender gas barato también a Uruguay que no tiene. Todo esa costa de los brutales tarifas. Entonces, es parte del modelo económico del gobierno nacional. El modelo económico hace que los argentinos pongamos todo lo que tenemos que poner. Y a cambio de eso, lo permite a otros países que se desarrollen con una energía más barata. Marcos, eh, otro de los temas que pudimos conocer ayer fue que ustedes desde el bloque de diputados del Frente para la Victoria... van a solicitar, solicitar, o mejor dicho, la interpelación a, al secretario de, de Energía, Javier Iguazel, para que informe sobre sobre esta medida, eh, que es eh, a su criterio injusta e inconstitucional. Esto ustedes eh, lo presentaron ayer, hasta lo que va del día de hoy, ¿tuvieron algún tipo de, de respuesta? ¿Qué, qué esperan a, al respecto? Hasta el momento no hemos tenido respuesta, más de la, de la conferencia de prensa del día de ayer, el secretario... De la Energía y del Ministro del Interior, pero pues volvemos a reafirmar que ese es el único camino, porque no lo dialogan, porque no escuchan y porque tienen un solo objetivo, que es empobrecer a la Argentina para beneficiarse de los soldados. Y en este objetivo de empobrecer a la Argentina también hay otra resolución que, que afecta, si se quiere, a, a, al sector productivo, que tiene que ver con esta resolución 67-2018 del Ministerio de la Producción, que eh, que baja aranceles a, a la importación del sector automotriz. Eh, ¿Tenés más o menos algún detalle más respecto a esta, a esta resolución, Marcos? Eh, que, que Sobre todo que teniendo en cuenta que acá en la provincia de Santa Fe tenemos eh, el parque automotriz de, de la General Motors, que es un sector que, que genera empleo y que dinamiza la economía de nuestra región. Sí, tenemos... De la misma manera que se aumentaron las tarifas para todos los argentinos, se le vende gas más barato a otros países que pagamos los argentinos más caro También eh, vienen productos afuera que destruyen nuestra cadena de valor, en la metal mecánica, carrocerías, autopartes y también en todo lo vinculado a maquinaria agrícola. Había aranceles que eran del 35% para que esos bienes de ingresen en la Argentina porque se producían acá, ...y lo bajaron al 2% ...y de esa forma lo que están haciendo es... ...lo que está sucediendo... ...una avalancha de importaciones que ya venían realizándose... ...pero ahora van a venir más importaciones... ...el Estado va a recaudar menos... ...y además de recaudar menos... ...va a haber menos trabajo en la región... ...y principalmente va a afectar a toda la provincia... ...también vamos a tratar de revertir... ...esta modificación en el presupuesto... ...agregándolo en un párrafo de artículos artículo... ...pero observamos que... han acelerado el modelo de destrucción de nuestra industria nacional y principalmente de la economía de cada una de las familias de Santa Fe y de Argentina. Con el aumento de la energía y con la inseguridad en el empleo y la ruptura principalmente del consumo, siguen profundizando un solo camino, que es el de la ingobernabilidad en cada una de las casas. Y eso ya se percibe, ya que... Eh, distintos sectores como ser la pastoral social de la iglesia movimientos sociales, organizaciones sindicales van tomando nota de esto y por ejemplo ayer hubo un, un encuentro en la, en la sede de la Unión Obrera Metalúrgica aquí de Rosario eh, donde pudiste participar junto a otros colegas diputados eh, sobre todo vinculado al tema de lo que va a ser el presupuesto 2019 donde también eh, ahí ya se ve explicitado en letra eh, lo que va a ser la, la cuestión económica y social eh, el próximo año Sí, lo, lo que se manifiesta en el presupuesto es... Eh... Y hasta aquí estos sectores eh, sociales que, que te nombraba anteriormente eh, manifiestan este rechazo a, a lo que es este presupuesto, ¿ustedes van a llevar esa, esa voz a, a lo que es el ámbito del Congreso? Así como está, ¿este presupuesto no puede ser eh, aprobado, Marcos? Exactamente, pero le encontramos el rechazo al presupuesto a lo largo y ancho de la provincia, que se multiplica en toda la Argentina, porque la ciudadanía no se ve reflejada ni representada. ¿cómo crees que se debe empezar a encontrar la, la salida, ya que eh, empezamos a, a transitar la antesala de lo que va a ser el año 2019, donde eh, es un año, si se quiere, clave en materia electoral, porque se definen los, los destinos de los gobiernos municipales, provinciales, y nacionales, eh, de cara a los próximos cuatro años? ¿Vos, eh, en ese sentido, ¿cómo, cómo te ves que estás, eh, en, qué, en qué instancia estás... Eh, más allá de la situación que actualmente ya es preocupante, acuciante y que aquí en Rosario llegó a declarar la, la emergencia social, ¿Cómo, ¿cómo se sale de esta situación, Marcos? Lo, lo que estamos viendo es que lo que tiene que haber es una gran oposición para el Gobierno Nacional, eso se construye políticamente, que después tiene su manifestación electoral, pero lo que verdaderamente la Agradecerte por estos minutos en diálogo con Aire Libre. Esperemos que se pueda frenar a, a este gobierno nacional que está generando desazón, pobreza y tristeza en nuestro pueblo argentino. Esperemos que sea así. Les mando un Gracias, Marco. Que tengas buena jornada.